Estás ingresando a la discoteca de La La La Radio Discografía spinetiana. La música de Luis fue siempre un organismo en el aire. Sin embargo, la ausencia física de muchos de sus discos es una injusticia que su propia ausencia obliga a saldar. Por eso estas reediciones significan el demorado abrazo a un viejo amigo. En ese tan ansiado reencuentro, el noble Kamikaze del arte se permitió por una vez reunir joyas dispersas de su inagotable tesoro. Y uno siente y sabe que que Luis podría haber hecho discos como Kamikaze todos los años, una espineta en estado puro y en estado de gracia permanente. 1982 Kamikaze, Yo, por fin, el noble kamikaze. Dziękuje La reflexión sobre la muerte en vano del guerrero que decide detener su marcha quemando al enemigo nos llega en alas de una música que vuela alto en busca del destino. Después está la poesía absoluta, así, con mayúsculas, de ella también. Música y palabras para un deslumbramiento y una emoción indescriptibles. Ella también se cansó de este sol Águila de Trueno y su crónica de otro guerrero Uno más cercano esta vez Tupac Amaru Que se sacrifica para que suenen los tambores Y suenen las campanas Y suene la música de este poeta que lo reconoce Y que lo rescata para que Responda por nosotros oh, de Trueno Almendra, como una prestidigitación de esa secreta maquinaria de prodigios... ...que es la guitarra acústica, en manos de este mago sin trucos. Y la Fundacional Barro, tal vez. Y su manifiesto de que, si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. Manifiesto y credo sostenido, desde esa temprana expresión... ...hasta el final de una carrera incomparable. Y gracias al cual, por obra y gracia de Luis se extiende a nosotros, porque si no hubiéramos tenido su música y sus letras, nos hubiéramos muerto por dentro irremediablemente. Basta de pensar, y su estímulo, lacerante como el pulso insistente de la guitarra, a verlo todo siempre desde otro lugar. Hablan de vos los que hablan de lo que no saben. ¿Qué razón de ser me habrá puesto piel en la inmensidad? Se pregunta el artista que siempre hace las preguntas correctas. Y concluye, que todo sea como vos quieras. Que todo sea como vos quieras. La, la, la, radio. la aventura de la abeja reina Es un laberinto musical donde parábola y metáfora Se multiplican y se diversifican Luis es el poeta que comprende que Explicar esto a alguien sería inútil Y sin embargo lo entendemos Y nos cuenta mucho más de lo que parece contarnos Algo en los jardines me llama sin cesar Lluvia en las hojas me inspira confianza Los árboles se agitan, bendito sea este viento. Y detrás de los muros oigo algo que me dice Tu amor es una vieja medalla Vuelve al tópico central El amor Que Luis jamás dejará de abordar una vieja medalla Quedándote, oyéndote, canto esencial, es himno, es plegaria, es elegía y no es ninguna de esas cosas, porque es música que borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. 1982, kamikaze. Y plantar, y ver así crear si quieres ver a tu tierra en pos entonces... el sol empuja con su luz y el cielo brilla renovando la vida la, la, la. ho oh, oh. la la la radio y esto será siempre Sobre el final, la simple, inasible magia de casas marcadas. Unos acordes tallados en luz, unas pocas palabras para marcar lo que apenas puede ser dicho. Un viento que brilla y que, como las melodías de Luis, sopla de manera permanente. Parece alejarse, pero siempre vuelve. Just my call